original. Radio VIP. La experiencia en radio virtual. ¿Qué, qué, qué, qué qué pasa si juntas una buena rola, pasión por la velocidad, y un panzón que le dicen Oli, fácil, sale un programa que se llama La Biela del Oli, a continuación, aquí en Radio VIP. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, esto es Radio VIP, y este es el programa La Biela de Loli, donde estaremos hablando de automovilismo, mucho automovilismo, simuladores virtuales, eh, radiocontroles, todo lo que tenga que ver con bielas y con música. Obviamente esperamos que pasen un rato bastante agradable, con buena musiquita, y platicando también del peor vicio del hombre después del fútbol, claro, aquí en México el automovilismo y les tengo preparadas algunas entrevistas hablaremos un poco del automovilismo nacional un poco del automovilismo mundial pero mientras tanto este fin de semana se presenta la NASCAR Corona Series, que hablaremos de ellos en el Autódromo de San Luis Potosí tenemos más adelante algunas entrevistas con gente de los equipos de las carreras no les digo nombres, vamos a tener sorpresas pero bueno Para empezar mientras este programa de la biela de Loli que hoy estrenamos, vamos a arrancar con una buena rolita de Van Halen. Y esto es Sana. See the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. She's. Not Tu compañía es lo más importante, por eso te entregamos lo que más te gusta. Radio Vieti. de referencia en Radio Virtual. Llegó la hora de nuestro primer invitado, aquí en la biela de Loli. Y quien nos va a acompañar en este programa de lanzamiento Es un piloto muy buen amigo mío Sabe mucho de automovilismo Este... Y pues que más mi Juanete, bienvenido güey Mi querísimo Liz Potter, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí en tu programa de radio En la primera edición de Radio VIP Perfecto Pues invité a Juanito primero que nada Antes de que se ponga a platicarnos de él Que nos platique ahorita cómo está El acontecer mundial en cuanto a automovilismo refiere Y pues creo que un punto muy duro ahorita es la Fórmula 1, suéltate Juanete, ¿qué? ¿cómo ves la Fórmula 1 hoy por hoy? Pues hoy por hoy, digo, como todo mundo sabe el gran cambio que ha habido del Brown GP que está en la cima del, del campeonato de pilotos, eh, digo, Jason Motto ganó dos carreras, eh, liderando el campeonato, seguido por eh, Rubens Barrichello con 15 puntos, bueno, ya tiene 21, Rubens Barrichello con 15, y pues han arrasado, ¿no?, con el tema de los difusores eh, que no eran legales, luego que eran legales y que fueron los pocos que los, que los aplicaron y pues ha sido la diferencia eh, para, que, para que estén en la punta, ¿no? Un, un equipo que poco antes de empezar la temporada parecía que no iban a correr porque no tenían un comprador, no tenían el, el patrocinio y pues ahora ya están los resultados, ¿no? El equipo que por poco era equipo Telmex. O pues sea, estás hablando del equipo Brown Mercedes, ¿no? Exactamente, Brown GP. Pues a mí, para mi gusto, este Juanito, y lo he comentado fuera de, de bambalinas, como que el equipo Brown se acomodó todo en tiempos pasados para cambiar el reglamento de difusores y poder ganar un campeonato, ¿no? Pues, claro, sí que es muy relativo, yo creo que no puedes como estar seguro de que eso fue lo que pasó, ¿no? Digo, obviamente hay muchas teorías y demás, pero el hecho es que hoy por hoy están arriba de todos, ¿no? Inclusive Ferrari que no ha sumado ningún punto en las tres caras que van, y, este, o sea, yo creo que le mete el sabor, ¿no? Que le venía faltando a la Fórmula de ese tiempo, digo, en años anteriores ya fue... Tiene un poquito más de, de sabor, pero pues esto sí, que sea más atractivo, ¿no? Que ya es, los equipos vamos ¿no? están ganando y los que estaban arriba tienen que ponerse las pilas para alcanzarlos. Ahora nuestra siguiente carrera es España, ¿no? El día 10 de mayo. Así es en Montmeló. Ok. que Alonso se ponga las pilas en su casa para ya estar en la primera del campeonato. Te digo, obviamente trae un coche inferior a los, a los que están en la punta, pero pues bueno, se ha demostrado una gran diferencia con su coquipero Piquet y este, pues mejores que está allá adelante. Ok, luego cambiando un poquito de categoría, eh, está sonando que viene la 1 a México, ¿qué sabes de eso, mi Juan? Pues la 1 ha traído mucho ruido por el tema de los cambios que le tienen que hacer el autódromo de México, ya que, pues bueno, como sabes, estaba, antes corrían por la peraltada y bueno, se quejaron los de la 1, que era una, está muy peligrosa la, la curva y demás, y pidieron que hicieran una chicana, ¿no? Entonces, pues, como que ha habido un poco de incertidumbre bueno, de qué va a pasar, de hecho se pospuso ya tiempo de la carrera, y tengo entendido que ayer empezaron ya los, los trabajos para construir el, este la, el, este cambio de la pista, entonces, pues bueno, yo creo que sí se sí va a hacer, ¿no? Ahora no sé qué vaya a pasar con la Nascar México, que ocupe ese trazado para, para su carrera, ¿no? Entonces, ¿qué se qué van a hacer ahí? Pues yo creo que igual van a hacer un, este, una modificación temporal, ¿no? Como pasó con la Champ Car que entraban por el, por el estadio de béisbol. Digo, el fin de tomos, la de Nascar México, es hasta finales de año, ¿no? Sí, exacto, hasta octubre, creo. Entonces, digo, solamente habrá tiempo de modificarlo otra vez de regreso. Ok. Luego, nuestra siguiente categoría, un estelar para muchos de nosotros, los que nos gusta dar vueltas a la izquierda, la Nascar americana, ¿no? Que este fin eh, corremos en Richmond. No, me equivoco, ¿ah? ¿eh? Es correcto, Richmond. Eh, el campeonato ha estado bastante interesante. Uh... Pues un Jeff Gordon dominante eh, desde el principio del campeonato. Bueno, el principio del campeonato fue eh, Matt Kenseth, pero se que ya se quedó un poco y de ahí vino la constancia de Jeff que lo catapultó al primer lugar del, del campeonato hasta ahora y pues bueno, siendo muy constante ya rompió su racha de, de como 70 carreras sin ganar una cosa así, por fin y, eh, y pues va, va muy bien el Jeff. Y también el eh, Mark Martin que también ganó eh, la carrera de Phoenix eh, piloto más de... 50, 51 años, si no me equivoco, entonces, este, pues muy diversa la, la parrilla, ¿no? Empezando por Joe Lugano, que tiene 18, hasta Mark Martin, que tiene 51, entonces, bastante interesante. Y el que también, este, al principio no pintó mucho y ahí va para adelante es Jimmy Johnson y de igual forma Tony Stewart, ¿no? Así es, pues calladitos los dos, eh, bueno, Jimmy ya ganó una carrera en Martinsville, pero sí no han hecho mucho ruido, están, de hecho me fijado mucho en, en las carreras que hace Jimmy Johnson, inclusive la que ganó en Martinsville, y como que siempre, siempre está atrás, atrás, atrás, atrás, digo, como está la carrera duro como tres horas y media, cuatro horas, y se va a la punta faltando 45 minutos, media hora, y se los lleva, ¿no? Y este, como que eh, este chat canados que le hace sus estrategias, eh, siempre lo maneja muy bien, y, y la inteligencia que tiene Jimmy, y la manera de manejar la carrera, dado claro, frutos, ¿no? Yo creo que va a ser, seguramente un continente para el campeonato, otra vez este año. Sí, definitivamente la paciencia es algo que va de la mano en en los campeonatos de NASCAR, ¿no? Tanto americanos como nacionales. Así es. Y a ver, Juanita, ahora sí vamos al mole. Este Aguascalientes, la primera fecha de NASCAR México, del NASCAR Corona Series. ¿Qué, qué fue esa experiencia pues la verdad, para ustedes los pilotos? Eh, bueno, en mi caso fue aire puro, eh, aire oxígeno, ¿no? Para, en mi carrera, porque realmente había debutado el año pasado en Gutiérrez, eh, con un coche que no era el ideal, con una un, una planeación que no fue la la, la, la óptima, la llamémoslo así y entonces bueno el resultado no fue muy bueno, ¿no? Entonces como que esta carrera fue para sacarse la espinita de ese, de esa carrera y, y pues bien, yo creo que empezamos con el pie derecho la la temporada y ya para esta carrera vienen todos los novatos, entonces va a ser una una competencia mucho más, mucho más interesante. Buenísimo. Pues qué te parece si vamos a una rolita, Juanete. Parece... Y como eres el invitado especial, te toca presentarla Ok Vas. ¿La que yo quieras? Sí señor Perfecto, la de Coldplay de Lovers in Japan Dale, esto es Radio VIP, regresamos en dos segundos Výradio. Výradio. Výradio. escuchando sí. radio de EP deberíamos radio virtual. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Viala de Loli para continuar. Hablando sobre Nascar México, que tuvo su primera fecha en Aguascalientes, con un lleno total en el autódromo eh, nuevo de Aguascalientes. Alrededor de 22 mil personas asistieron y vieron un, un show espectacular. El autódromo bastante padre, el más rápido de, de, de México hasta ahora. Eh, un peralte impresionante, 17 grados. Y pues bueno, que le faltaban ciertos detalles al autódromo para quedar al 100% listo en cuanto eh, había mucho polvo en la pista por el viento que estaba soplando de afuera hacia adentro. Eh, a excepción de eso fue un éxito eh, La carrera que se la llevó Germán Quiroga Con Germán que ya tiene dos, dos campeonatos Que no que se queda a, a un pasito De ser campeón eh, Pues bueno a ver si ya este año Está ahí en la punta peleando Ay pinche Juan, este, hasta con el efecto de teléfono Suenas bien de comentarista güey <risa> <risa> No, muy bonita carrera La de Aguascalientes, muy bonita en el autódromo Hidrocálido, así bien dicho Como debe ser ¿no? Eh, muy divertida, muchos accidentes viernes y sábado, ¿no, Juan? Y en la carrera todo lo contrario, ¿no? Sí, así es, el viernes eh, pues, hubo, hubo uno fuerte, ¿no? El de Hugo Oliveras y Abraham Calderón, que fue ahí un error que los spotters que no le avisaron a Calderón, que estaba ya, estábamos ya en bandera roja y, y se lo llevó puesto a Hugo Oliveras, ¿no? Y el sábado, saliendo de la curva 2, por lo mismo el polvo, estaba muy resbaloso, aparte que ve un brinquito. eso Entonces, fue un mega madrazo, ¿eh? Fueron ahí, este, se les fue el coche de cola, Y en una de estas, eh, este Plata, saliendo de la dos pierde el coche y los entra Ballina con todos. De hecho, del lado del piloto, estuvo bastante aparatoso. De hecho, los dos coches se acabaron casi casi que para la basura. Pues yo creo que hasta peor el de el de Plata, ¿eh? El de mm. Plata sí acabó hecho pinole ahí, gav. Sí, pues Plata después del accidente agarró su, su trailer y se fue a Guadalajara, ya vámonos. El así trajo el coche muleto de, de Chihuahua y ya pudo correr al de siguiente. Y bueno, pues hablando de esta, de esta primera carrera, este, ¿ya diste los resultados mi Juan? Ya. Ok. Eh, tenemos también de invitado especial telefónico, porque hoy es la sesión telefónica de la Biela de Loli, al señor Patrick Getters, que también lo tenemos aquí en conferencia telefónica junto con Juan. Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo que señor? Pues ya el señor ya acabas de ser papá, no hace casi un mes. Un niño. <risa> Patrick, ¿qué opinas de la primera carrera de Aguascalientes? Pues muy contento, la verdad es que muy satisfecho, impresionado de del nuevo autódromo. La verdad es que que no no no veía para cuándo pudiéramos en México tener un óvalo de ese, de esa magnitud y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido con toda la organización, el estado de de Aguascalientes, este, toda la afición de allá que siempre nos tratan muy bien, la verdad es que, que estoy impactado. Ah, yo pensé que ibas a empezar a agradecer a Citizen, ¿y cómo es el eslogan? Ah, no, eso es gracias a mis patrocinadores, a, a patrocinadores Citizen, <risa> MM Lubricantes, y por supuesto, MCDS Blindajes, que se incorpora con nosotros a este nuevo proyecto, este nuevo año. ¿Ves? Ya viste, Juanito, para que te lo aprendas así también digas tú igual. Me faltó nuestra meta, es tu sonrisa. Este es otro tipo de, de, de cosa que traemos, es un proyecto que, que desde el año pasado el equipo Citizen se, se puso como meta, nuestra su meta es su sonrisa eh, es una labor social que nosotros hacemos con todos los niños de las casas hogares de diferentes estados a los que vamos a participar realmente estamos muy muy contentos de que nos abran el corazón y que nos dejen entrar ahí a darles un granito de arena porque es realmente lo que hacemos y estamos muy satisfechos Bueno, ahí sí en esa parte no te critico lo más mínimo, ¿no? Eh, los, los, los, en lo demás, aunque siempre ya tienes tu speech hecho, ya a veces hasta da flojera oírte todos los pat la lista de patrocinadores. Oye, Oli, yo estoy de acuerdo con, contigo y todo, pero pues gracias a ellos estoy aquí. <risa> eso, eso sí que ni qué va. Tiene, tiene que ser así. Sí. Oye, patito, ¿a qué sabe la barba? ¿Eh? ¿A qué sabe la barba? Dijo, no entiendo. Le pegaste como cuatro veces a la barba de Aguascalientes, ¿no? Lo que pasa es que creo que eh, había letreros de Aguascalientes en, dentro del autódromo, como se usa en Estados Unidos, pero normalmente le ponen también los números. Y creo que no, no yo no los vi, entonces quería marcar con la llanta o con la parte de atrás de mi coche cada curva <risa> para identificarlas, ¿no? <risa> lo conocemos como, como dos curvas, pero quiero que sepan que en las carreras lo dividimos en cuatro. Entonces, pues había que marcarlo, ¿no? Marcar el territorio, ¿no? Más que nada. Sí, exacto, quise marcar territorio. Afortunadamente me salió. Eh, desgraciadamente fue en una curva nada más tres veces. <risa> este, realmente con mucha, mucha suerte. Porque sé de otros que chocaron y, y, y desbarataron su coche. Entonces, yo tuve la fortuna de pegarle y poder seguir, ¿no? Oye, Patrick, ¿qué, qué, qué le pasó este, a ustedes? Como que se les degradó un poco hacia el final de la carrera estaba más suelto y más suelto sus coches o digo de lo de lo que vi digo están atrás de Hugo y en la en la transmisión mira Juan yo te puedo hablar por mí no te puedo hablar por los demás este realmente nosotros apostamos teníamos un muy buen coche yo creo que yo en, el, eh, en la primera vez que le pegué a la barda fue muy temprano y sí. creo que fue un error mío de ir demasiado abierto y yo creo que ahí en mi golpe dañ, o sea en el en el golpe dañé mi mi coche y ya no era el mismo Entonces, este, quiero quiero pensar que eso ayudó a que yo no pudiera eh, tener un coche estable toda la carrera. Realmente, inclusive, cuando fue la parada de pitio, me preguntaron qué llanta quería cambiar. Y yo pedí que las dos, porque hasta cierto punto el coche estaba eh, balanceado, ¿no? Lo que pasa es que estábamos rodando, como tú te diste cuenta, en una pista muy sucia. Entonces, cada vuelta era, era diferente. Entonces Totalmente. de repente andaba el polvo y cambiaba todo, ¿no? Exacto, de repente yo andaba dos vueltas muy rápido llegaba a la tercera y le daba la barda, entonces otra cinco lento. Claro. Entonces este, pues realmente fue, fue fui muy inconstante, pero pero realmente yo creo que no fue un error de puesta a punto. A lo mejor apostamos por un poquito suelto, porque realmente me gusta más trabajar con el coche suelto de, de que digamos de estar eh, eh, un poco alegre de la cola, lo que decimos, uh -huh. a, a, a que se me vaya enfrente. Sí, me totalmente. acomoda mucho más y siento que puedo ser más rápido así. A lo mejor me excedí un poquito, pero creo que, que al fin de cuentas el, el problema fue que yo le, le, le di a la barra muy temprano y eso me, me ayudó a, a, a, a desalinear el coche. ¿no? Pero el, el resultado, resultado salió ¿Fue buen resultado? Definitivamente, digo, desgraciadamente y afortunadamente, pero desgraciadamente, porque Porque hubo un error ahí en el cronometraje que mi chip falló y me mandaron para atrás. Entonces en la última bandera amarilla que ya era verde, blanca y cuadros, a mí me colocaron atrás de mucha gente, o sea me hicieron perder unos lugares porque según sí. ellos yo iba a lapeado. Ah sí. mira esa no me la cedía yo eh y que al final de la meta, al final ya de la carrera vieron que había ese error y me recuperaron mi lugar, pero digamos me dieron el lugar del último en la vuelta, sí exacto séptimo. entonces yo tuve séptimo pero realmente mi lugar pudo haber sido inclusive hasta un tercer lugar ¿Cómo? Fíjate, esa, esa sí ya no me la sabía, para que veas. Geters. Se quitaron unos, unos este, lugares eh, que, que no debió haber sido, pero si lo ves al final de un 23 que según ellos yo había quedado, a un séptimo que se hace justicia, dices, fue muy buen lugar. Sí, claro, Entonces, sí. realmente nosotros estamos satisfechos, pero no era nuestro lugar. No, pues no. Entonces, este pero bueno sí, pues, Inclusive de hecho cuando los resultados a la página de NASCAR Tú estabas atrás y dije, pues qué onda, está muy raro Sí, exacto, o sea, en muchos lugares yo aparezco Como creo que en 21 o una cosa así Que dices, pues no es mi lugar pues, sí. Pero según ellos Yo había perdido, primero me dijeron según esto Que yo había perdido una vuelta Y no y si lo ves, los resultados no era, Ya no era una vuelta, sino eran Este, eran realmente 23 vueltas, porque yo creo que con uno de los Accidentes que tuve con la barba uh -huh. pues, Algo de haber pasado con el chip y dejó de marcar Ah, ya. Entonces vieron que definitivamente no era así Que no marcaba Y entonces se me devolvió mi lugar ah, Perfecto, ¿no? Entonces sí. creo que dentro de todo lo perdido Cuando yo cerré la bandera cuadros, cuadro Se recuperó un, un, Una gran parte Y me dan un séptimo lugar Que no es malo, pero no era lo que nosotros veníamos rodando ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esto ya se puso muy serio ¿Eh? El viernes estuviste en primero Mano, no recuerdo. El viernes estuve en algunas partes hace primero, estuvimos en segundo Eh, cometí otra vez un error el, el sábado muy temprano En la primera práctica Perdí un poco de confianza Y la verdad me tomó mucho tiempo recuperar eso En la calificación no, Nos tardamos mucho Porque había mucho viento Y a la hora que salí, salí demasiado recabido y, y, y me costó irme a la posición Ocho, ¿no? Creo que salí ocho, nueve Ya no me acuerdo en qué estaba y, este, y pues como quiera que sea, no era malo no Pues a ver, Getters, vamos, tenemos que ir a una, a una pausita. ¿A poco es de pausas esto? Claro, pero de pausas de canciones. Ah, pero ¿y quién me paga mi teléfono? ¿Verdad? No, yo te marqué a ti. <risa> Oye, pues a ver, manda una canción, tu canción favorita. Rayando el Sol de Maná. ¿En serio? Sí. Bueno, pues vámonos a Rayando el Sol de Maná. <risa> el... y a Eh? Y seguro ni la tiene. No, pero ahorita la buscamos y la ponemos. En lugares donde la consigue. Qué bárbaro, que tres. Pensé que los de gustos más refinados, señores, para que vean que los pilotos generalmente no son personas muy finas. Y no cabrón. <risa> bueno, pues vamos con Maná rayando el sol y ahorita regresamos. Esto es La Biela de Loli. <risa> Dva. Wow. soy Brujita soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde RadioVIP.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto recuerden, de desde el foro amor embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia ya estamos de regreso en la biela de Loli con estos dos grandes pilotos Uno de ellos luchando por el novato del año, y el otro por llevarse el campeonato del 2009, son Juan Herrero y Patrick Getters. Entonces, ¿en qué estábamos, señores? Oye, Oli, ¿cómo se llama el programa? ¿La Biela de Oli? La Biela del Oli. La Biela del Oli. ¿Y está buena o no? Pues, eh, sí, pues, eh, digo, si empuja, te da buena compresión. <risa> ¿Es de torque? Da torque? Pues de reba. Eh, bueno, por lo menos está mejor que tu canción de Maná, ¿eh? Ah, bueno. ¿De no? Bueno, un clásico, un clásico, hombre. como el Patrick, que es un clásico también. ¿sí? Este güey estaba buscando una de parchizo o algo así, seguro. Seguro, no, una de menudo. Ah, no, no sé quiénes eran esos. <risa> no llegaba yo al mundo. Ay, cálmate. ¿eh? Pero bueno, ya no podrás platicar tú ves, Sí, exacto. Bueno, pues vamos, a, vamos ahora a pasar a una entrevista que tenemos con el señor Jordi Vidal de eh, Motocraft Motorsports. Y después regresamos con Patrick Etters y Juan Herrero para continuar este agradable momento. Volvemos. So quickly, no, hope in you me. no corner, you could me. space As we cry Is the laughter Keeps us coming back For more The space between The wicked lies We tell And hope to keep Safe from the pain But will I Hold you again These fickle, fuddled words Let it rain today we'll Waste the hours with talking, talking It's twisted Abróchate los cinturones y prepárate para abrir tu mente. Prepárate para viajar imaginariamente año por año, recordando las canciones que marcaron época y los hechos más importantes que dejaron huellas. Iremos en la máquina del tiempo, todos los martes y miércoles de 12 a 16.30 hora México Central y solo por VIP Radio, la experiencia en radio virtual. de regreso. Esto es La Biela de Loli, ¿eh? nuestro primer programa aquí en RadioVIP.com. Y bueno, lo prometidos deuda, vamos a entrevistar a Jordi Vidal, director del equipo Motocraft Multipack de la NASCAR Corona Series en México. Gracias. Ya estamos en el teléfono esperando que nos conteste Jordi. ¿Qué pasó mi Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, Oli, tú? Bien, bien, gracias, qué bueno que nos tomaste la llamada Este, Pues ya platicamos un poquito en el radio de que íbamos a hablar contigo Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito del equipo Motocraft Multipack? Que es donde estás como director de equipo, ¿no? Claro que sí, estamos aquí en el equipo Motocraft Multipack Con los, con los coches número 21 de Carlos Pardo El número 22 de Irving Vences y el número 12 de Rubén Pardo Este, ha sido un proceso que estamos eh, haciendo, renovando el equipo con nueva gente, traemos un ingeniero que viene de Estados Unidos y ya trabajó con Rubén Pardo este, cuando él estuvo allá y la verdad nos ha ido muy bien, eh, es un proceso porque vamos va conociendo los coches y, y, y todo y, este, y pues bueno, llegamos a Aguascalientes y, y, y pues no teníamos la velocidad este, que, que, que necesitábamos Pero este un buen manejo de la carrera y, y, y la astucia de los pilotos y todo Nos hizo quedar que en, en el segundo lugar con el coche 12 En el quinto lugar con el coche 22 Y en noveno lugar con el coche 21 Que por ahí tuvimos una, un, un problemita Porque se le sacó una parte al coche Y nos pusieron a entrar a pit Y perdimos una vuelta con el coche 21 Pero bueno, es parte del, del show que y este, y, Pero vamos bien, los tres coches en el top 10 Qué bueno, Jordi. Hoy nos gustaría, eh, estamos tomando el tema de un director de equipo, ¿no? cosa rara que generalmente a las únicas personas que se les entrevista es a los pilotos, ¿no? ¿Por qué no nos cuestas un poquito de tu historia dentro del automovilismo mexicano? Bueno, la verdad es que mi historia empieza de, de, dentro de las carreras, lo que son las carreras empieza con, desde que tengo, desde que tenía los cuatro años que mi papá me metió a las, a las motocicletas, Este, fui campeón varias veces ahí en las motos, en, en, en varias categorías, hasta que tuve 22 años, que fue en el en 1999. Yo salí, terminé mi carrera, soy abogado, y por ahí me invitaron a participar y a formar el equipo el equipo este, de, de Jimmy Morales en el 2004, donde estuvimos ahí y, y ganamos, ahí fuimos campeones en, en, en ese mismo 2004 con Carlos Pardo, y estuve tres años ahí después salimos nos fuimos al equipo de Fitz Contreras ahí con Carlos Contreras y Mike Vázquez que en es donde estuvimos muy a gusto y de ahí pues, pasamos aquí desde el año pasado a lo que es el equipo Motocras y bueno pues ha sido una ha sido muy padre porque hemos hemos hecho muy buenos amigos de hecho la la unión que hemos tenido los dos pilotos Carlos Pardo Rubén Pardo y yo ha sido ha sido increíble y Y parte de la continuidad que queremos ya ahora sí que nos nos vemos a los ojos y ya sabemos lo que quiere cada uno. Eso eso ha sido importante y espero que nos dé resultados ya este año. Muy bien, mi Jordi. Ahora cuéntanos en qué consiste el trabajo de un director de equipo. O sea que lo vemos mucho cuando estamos en, cuando están en la pista, ¿no? Pero cuéntanos en sí en general, el tiempo que no están en pista, ¿en qué consiste el trabajo de un director de equipo? Yo creo que el mayor trabajo de, de, de todo equipo de carreras, no nada más del director de equipo, está en, el, en lo que es el taller y en la preparación. Eh, realmente la gente lo que ve es el trabajo final, lo que es en la pista. Pero cuando llegamos al taller, es desde la coordinación de todo de Es bajar los coches de todas las refacciones que hacen falta para porque desarmamos los coches para para checar revisar todo y cambiar lo que esté mal y lo que no está mal o sea llevar una bitácora de cada coche lo que no está mal pero que ya tiene uso y que ya se debe debe de ser desechado pues también entonces es, es tener toda esa coordinación con todo de, de de todas las refacciones todo lo que hace falta este, la logística del de, pues, del equipo de la gente el trato con la gente de los mecánicos me refiero, el ingeniero de motores, el ingeniero de chasises, eh, eh, todo lo que tiene que ver con eso. Y pues aparte, pues revisar presupuestos, sobre todo este año, que pues va, es un año difícil por la situación de la crisis que hay mundial, entonces tú pues, tienes que estar al tanto con los presupuestos de no pasarte ni ni, ni, ni un peso, porque si no eso te puede afectar a final de año. eso es realmente el trabajo. Y ya lo que es en pista, este pues bueno, aquí lo que hacemos en el equipo es que yo me dedico únicamente a un coche. Ya lo que es en pista pues para, para los lo dividimos los tres equipos, los tres coches en, en tres equipos. Entonces yo ya me dedico solamente a un coche y eh, la situación ahora sí que de logística y todo pues ya queda un poquito de lado porque ya estamos en la pista, ¿no? Ahí es, ahora sí hay que demostrarlo lo que lo que sabemos. Pues muy bien, mi Jordi, oye, bastante interesante, ¿no? Esta este este trabajo de, de director de equipo, ¿no? Este tu opinión de Aguascalientes, eh, ¿qué te pareció esa pista? ¿Qué te pareció en sí el fin de semana? Sé que tuvieron muy buenos resultados el equipo Motocraft Multipack, ¿no? Pero quiero tu opinión eh, acerca de ese fin de semana. ¿Qué, ¿Qué fue lo que envolvió ese mágico fin de semana que hubo en Aguascalientes? Bueno, en realidad la pista es increíble. Es la mejor de México, lo que es la, lo que es la pista, el trazado. Eh, la gente que que se dedicó a hacerla y que y que, y que tuvo en sus manos el proyecto la verdad les envío una felicitación porque porque sí están de primer mundo la, la pista, le faltan algunas cosas sobre todo en la situación de la infraestructura externa, digo el polvo la verdad es que no nos dejaba, no nos dejó mucho trabajar pero ya son cosas extras y que y que yo creo que se va por buen camino todo todo toda la organización de Nascar México Y, y, y la gente que hizo el autódromo y no nada más este y tuvimos ya el año pasado el de Tuxtla Gutiérrez que también necesita algunas cosas pero que creo que vamos creciendo pero lo que fue lo que fue, lo que fue Aguascalientes pues una puesta a punto diferente distinta porque es una pista de concreto donde donde te exige otra otra puesta a punto y también por la situación de los peraltes tuvimos más desgaste en, en, en, en lo que son valeros En lo que son rodens que son los los, los, este, los bolt joints en, en todos tuvimos más desgaste porque porque te exige más la situación del concreto y, y aparte los peraltes vimos por ahí coches que rompieron este, masas que rompieron mangos entonces eso eso fue eso es distinto no de lo que estábamos acostumbrados y perso, personalmente bueno aquí dentro del equipo pues la verdad fue un fin de semana bueno porque este nos sirvió para que nuestro nuevo ingeniero conociera los coches fuimos progresando de práctica a práctica y vamos avanzando avanzando y al final de la carrera pues la verdad yo muy bien estamos satisfechos aunque sabemos que debemos de trabajar muchísimo para poder estar adelante para poder seguir adelante pero este, este, sacamos el fin de semana con buenos resultados con buenos puntos tenemos a nuestros tres coches en el top ten entonces pues, digo yo creo que para empezar está excelente Y, y pues vamos por las siguientes, o sea, ya estamos trabajando San Luis, de hecho los coches ya los tenemos al 90%, ya con todos los detallitos que vimos, ya los mejoramos y, y vamos por San Luis Potosí, que es la segunda fecha, el próximo 3 de mayo. Ok, a ver, Jordi, nada más hace un favor para toda la gente que nos escucha, preséntanos el número del coche, el piloto y el patrocinio de cada uno, ¿no? Bueno, en el coche eh, número 12 tenemos el patrocinio de Miquel, Motorcraft Eh, los tres coches son Motocraft Realmente nuestro, nuestro principal patrocinador es Motocraft Pero el coche número 12 va con un patrocinio de Mikkels El piloto es Rubén Pardo Que es un piloto ya experimentado en México y en Estados Unidos El coche número 21 es el coche exclusivo de Motocraft Es el solito de Motocraft Y eh, el piloto es Carlos Pardo este, También es un piloto bastante experimentado Campeón de, la, de esta categoría y de muchas más Y, y, y en el coche número 22 eh, Tenemos el patrocinio de Multipack Con el piloto Irving Vences Que es un novato del año del año pasado y, y el piloto que llegó impresionó a todos Y este año pues digo Igual, eh, igual está impresionando De hecho aquí a nuestro ingeniero lo, lo tiene impresionado y a todos nosotros Buenísimo Pues vamos a darle un poquito de vuelta a, este, a la entrevista Ya pasamos de la parte seria a la parte más divertida Jordi, tu canción favorita Para aventarla al aire de una vez Bueno, we are the champions y esa es la que nos van a, a, a tocar cuando al final de esta temporada. Exacto, muy bien. Bueno, pues vamos a canción y regresamos eh, con Jordi en unos segundos más. Esto es Radio VIP, la biela de Loli. Vámonos. VIP Radio, la experiencia en radio virtual. Like you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a chance. El fin de semana, música a las 24 horas con el Weekend de VIP ¿Qué tal a todos? Estamos de regreso para la continuación con la entrevista con Jordi Vidal aquí en la biela de Loli a ver mi Jordi, pues ya ya, ya tocamos mucho la parte serie, ahora, ¿qué te parece si nos divertimos un poquito? Claro que sí Bien, te, te voy a hacer unas preguntitas y quiero que me respondas lo primero que se te venga a la cabeza Correcto, a ver, vamos NASCAR La pasión Exacto ¿El mejor piloto? Híjole, tengo tres Échalos Carlos Pardo, Rubén Pardo y Rubén Belses Bien Fórmula 1 Cambio total Ok, 22 22 buen recuerdo el año pasado y, y buenos resultados este año el 12 eh, la revelación 21 eh, la consistencia okay. automovilismo mundial, mi Jordi hay cambios hay cambios y tiene que haber más y okay, aguas calientes una sorpresa Tame mi casa exacto bien San Luis Potosí En la próxima parada y donde vamos a obtener el triunfo. Bien. Por último, yo creo que es la más difícil que le podemos hacer a cualquier persona. Vida. Híjole, sí es difícil, pero por el momento mi vida son las carreras, estamos entregados al 100%. Muy bien, mi Jordi. Pues muchas gracias por regalarnos este ratito aquí en La Biela de Loli, ¿no? Donde eres muy, muy cordialmente bienvenido, donde queremos dar a conocer en otro ámbito, no el automovilismo nacional, la serie NASCAR, que es la, la serie número uno del mundo, y gracias por la oportunidad de, de dejarnos platicar contigo un ratito con uno de los mejores equipos de la NASCAR Corona Series Mexicana, este fin de semana correrán en San Luis Potosí, en el, en el óvalo de San Luis Potosí, donde esperamos les vaya muy bien, mi Jordi, gracias por este tiempo. ¿Eh? Gracias, gracias a ti Oli, gracias a ustedes este, pues Aquí tienen su casa Igual también en el equipo Motorcraft Multipack eh, Lo sabes también personalmente contigo Oli para, Fue un honor estar contigo eh, El año pasado y que fueras parte Del equipo y, este, y, y ya sabes, siempre que necesiten algo Aquí siempre tienen a sus amigos Pues muchas gracias Jordi, seguimos aquí en la vida De Loli, ahorita regresamos Jersey. Radio VAP. la mejor música en Radio VIP. Bueno, después de esta entrevista con Jordi Vidal aquí en la Biela de Loli, regresamos con nuestros dos pilotos de la NASCAR México y bueno, yo les tenía preparadas una sesión de preguntas. Eh, Creo que es divertido a veces cuando decimos lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Eh, y me gustaría empezar con, con el Tom Patrick queters ¿Estás preparado, Pato? No, uh, mándamela. Dale, va. Lo primero que se te venga a la cabeza, algo, una frase corta, obviamente, ¿no? Y obviamente, pues estas palabras las escogí eh, muy, muy dedicadas hacia ti, ¿no? Que sé que eres un cuate eh, muy Sport Billy, güey, ¿no? <risa> <risa> Entonces, ahí vamos. A ver, mi Pato, enduro. Enduro es reto eh, Nascar Desafío El número 15, ¿qué, ¿qué te dice? Victoria Los seis días, Patrick eh, Compromiso El Gargamel Tu persona No, ese eres tú, güey <ríe> Tal cual El radiocontrol, Patrick Radiocontrol Es hobby Buen hobby, ¿no? ¿Tu opinión del automovilismo mundial hoy por hoy? lo mejor. ¿Tú crees que está en su mejor época? No, no, pero creo que el automovilismo es lo mejor, eh, tiene altos y bajos, y pues creo que ahorita está pasando por buen momento, no es un mal momento, pero estamos saliendo de, de una crisis mundial, que creo que, que afortunadamente se ha visto que todo el mundo hemos, hemos puesto de nuestro, de, de nuestro lado, y pues sí, de repente veo carreras de los setentas, los ochentas, de antes, y, y pues yo creo que tiene muchas cosas rescatables, pero definitivamente creo que, me gustaría de hecho, a mí me hubiera gustado correr en el, en el circuito a banda, o cosas así, ¿no? que ya no se ven, pero pues creo que es un automovilismo diferente Sí, claro, eh, desafío virtual, Pato Pues es coraje <risa> Porque cada carrera que corres es corajes, <risa> También, no, la verdad es que, que es, es, es algo, no sé, eh, me divierto, aprendo, convivo, eh, hago corajes, obviamente, y, y, y me esfuerzo, ¿no? Okay. ¿Los mariscos, Patrick? Sí, es todo, la delicia. es la Fórmula 1? Eh, entretenido. Ok. Pues bien, ahora vamos a, vamos a hacer las mismas con Juan, pero un poquito más al estilo de Don Juan... ¿Sabe qué es los seis días? ¿Cómo no? No, bro, pero eh, para él tengo otras preguntas, güey. Ah, bueno. No, no creas, esto está preparado. Órale. Juanito, el número 99. Número 99, el inicio de mi carrera. ¿El mejor piloto? Fernando Alonso. Buena preguntita, ¿no, esa? ¿Ejemplo? Mi abuelo. ¿La, la, la derrota? La derrota manejarla para convertirla en triunfo. El pasado, el pasado, eh, lo mejor está por venir. Eh, muy, muy muy filosófico, ¿no? tal ¿cómo lo viste? Eh, ¿Cómo lo ves? A ver, yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes y quiero que si quieren ponemos orden que, que conteste primero Juanito. ¿Por qué las carreras, Juan? ¿Las Son muchas cosas, eh, pero lo que me llama más la atención yo creo que es la competencia. La competencia y el reto de estar ahí eh, peleando con, con puros perros que quieren conseguir lo mismo que tú, eh, es algo como que te hace como empujar y estar más ahí muy atractivo. Patrick. Pues mira, desde que tengo noción he estado en carrera, he estado en competencias eh, y es, es un reto y creo que Tengo la capacidad para estar dentro de los primeros y, y siempre me gusta ser competitivo. Ok, ahora yo creo que una pregunta que jamás les han hecho en una entrevista, no ni de radio, ni de ningún lado. Eh, ¿Tú quién eres? Juan, ¿tú quién eres? Yo soy Juan, eh, soy una persona eh, muy apasionada, muy entregada y que nunca voy a aceptar un no como una respuesta. ¿Qué edad tienes Juan? 25 Muy bien, Patrick, ¿tú quién eres? Yo soy Gargamel, odio ¿Tú? a los pitujos No Más claro es que Con eso quedaste más claro que el agua ¿El ambiente automovilístico en México, señor? ¿Qué, perdón? ¿El ambiente automovilístico en México? Es peor que un lavadero Sí Pues realmente tienes amigos, igual pues yo me considero afortunado porque tengo muchos amigos dentro del automovilismo, dentro de la misma categoría donde yo participo, rivales, estos amigos se vuelven rivales en la pista, eh, y, y realmente es este uno tiene que ver por, por sí mismo porque hay mucha gente que, que te da puñaladas por la espalda. ¿Tú, Juanito? Pues yo, lo que comenta Patrick me he dado cuenta poco a poco de eso, y sí, o sea, es un Lo que pasa es un nicho muy chiquito, ¿no? Muy, muy, muy chiquito. Eso es algo y todo el mundo sabe lo que existe. Entonces, eso... Pues hasta cierto punto es bueno porque el, el que está quemado ya sabes que está quemado y, y, y se, ya no te arreglas porque sabes que te hace alguna jalada, ¿no? Pero hasta ese punto hasta eso es padre porque ya sabes cómo va, cómo va a reaccionar cada quien, cómo reacciona todo el mundo. Entonces, pues no sé. Aparte de que es como lavadero, así es un hecho y yo creo que eso jamás va a cambiar. Pero aún así es es mi pasión, es lo que me gusta, es lo que me encanta hacer y, y no me importa Chris, ese, ese lado, ¿no? Mira, a mí me gustaría agregar que, que no tanto lo que yo diga de que sea un lavadero y eso, también tenemos que ver lo que es en cualquier parte del mundo, ¿no? O Exacto, sea, en cualquier o sea, deporte es. es igual. O sea, como están en la fórmula uno con el fútbol, de... este, no le pasas el balón al otro porque mejor metes tú el gol y cosas así, aquí es un poquito eh, más más transparente, ¿no? porque aquí cada quien va a tener su resultado, aquí no tra tú trabajas en equipo, pero con tu mecánico, con tu ingeniero, con todos estos, ¿no? No con el de al lado, estás realmente estás compitiendo contra el de al lado. Entonces, creo que somos una familia ahí dentro del automovilismo, eh, conoces a la gente, sabes lo que vas conociendo a cada uno, como dice Juan, pero pero al fin y al cabo eh, es un círculo muy pequeño. Y el día de mañana, hoy tienes un enemigo y el día de mañana estás trabajando con tu enemigo que se volvió tu amigo. Sí, eso sí lo he visto. También yo lo he visto ahí. De, debes de aprender, de ser maduro y de ser eh, de mente de fría, ¿no? Porque te puedes esperar cualquier cosa y este igual ellos de ti, ¿no? Entonces es, es algo hasta cierto punto muy entretenido. Totalmente. Ahora, eh, otra pregunta, Juanito. A ver. Catorce carreras. 14 carreras. Eh, pues bueno, Catorce Carreras es el nombre de mi, de mi blog, pero aparte va mucho más allá, esas son esas catorce carreras que de las cuales he querido llegar a correr desde hace mucho tiempo, ¿no? y por fin se está pudiendo realizar ese sueño de estar en la Máscara México, la categoría principal de la cima del turismo nacional. ¿no? Entonces, para mí el hecho de, de poder estar eh, comentando sobre esas catorce carreras, de estar en ese, en ese medio, es muy grande. Okay, el golazo de una vez. <risa> 14 carascom chequen mi videoblog eh, para que vean todo lo que pasa eh, fuera de la pista o dentro de la pista, pero que no lo ves ni en la televisión ni en las gradas. Perfecto. Solo me toca mandar a mí a rolita, ¿no? A ver, <risa> ya manda los menudos, órdenes. Sí, va. Vamos a ir a una canción nueva del señor Aikon, que se llama, ¿cómo se llama mi Juan? Trap Again. Ok, regresamos aquí. En la viela de Loli. VIP redió una experiencia en radio virtual. I'm breaking out of that hole And let go so I can be free What means most to me I just wanna make you clap, clap, it. just clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, que escuchas es de radio vip la mejor música en radio vip radio vip lo mejor en música en línea solo radio vip estás escuchando radio vip lo que escuchas es de radio vip bueno señores pues llegamos al, al final de la biela de oli No, quiero agradecer a, a dos muy buenos amigos, tres muy buenos amigos, a Juanito Herrero, a Patrick Getters del equipo Citizen, a Jordi Vidal, eh, el habernos acompañado durante esta hora, Juanito, por hacerme segundas con los comentarios de los comerciales internacionales, de las de las series internacionales, a mi buena vino Patrick Getters, que se tiene que ir a bañar al, al hijo ya, ¿no, mi Patrick? Sí, ya, ya se me está haciendo tarde. Entonces, ¿Algo más que quieran agregar para este primer programa de La Biela de Oli aquí en Radio VIP? Pues agradecerte por la invitación y muchas felicidades por el programa y mucho éxito en los siguientes capítulos Yo me siento muy afortunado de inaugurar este programa más con estos amigos, con, con el buen Juan y obviamente con el Oli eh, Realmente espero que sea la primera de muchas invitaciones y que podamos estar con ustedes más seguido ¿no? Pues muy bien señores, esto fue La biela de Oli, ¿no? feliz día del niño, suerte señores este fin de semana en, en San Luis Potosí, ¿no? segunda carrera de Juanito, una más para Patrick, ¿no? y estamos en contacto, nos vemos el próximo jueves, muchas gracias. Feliz, feliz día, Oli. Feliz, feliz día mi Pato, ¿ya pediste tu paleta? Ya. <risa> Qué mamila. Juanito, tú sigue ahí pide tu paleta, güey. ¿No? Gracias, ahí nos vemos. Radio, experiencia uh -huh. virtual.